Bueno, muy contentos de, de la realización de esta tercera Feria del Libro Comunitaria de la Costa Riojana, que bueno, ya estamos llegando al final y bueno, con un balance muy positivo, este, sobre todo por la participación de la comunidad este, en, en, en esta propuesta y también este, por la variedad ¿no? de actividades que hemos desarrollado desde el viernes hasta hoy domingo, con teatro, con música, con poesía, con presentación de libros, con talleres, con intercambio de semillas, intercambio de plantines. La propuesta Reverdecer este, invitó a que bueno, nos podamos encontrar desde distintos puntos y, bueno, este, altamente positivo el balance, este, muy contentos y, bueno, con momentos muy especiales que hemos vivido en cada una de las jornadas. La primera noche se presentó la orquesta de música de jóvenes y niños de aquí de la costa riojana este, un proyecto que se inició a principio de año y que bueno hizo su primera presentación más de 80 niños y jóvenes este, bueno, interpretando canciones de repertorio popular bajo la dirección de Monchi Navarro y con un grupo importante de profes que bueno, estuvimos acompañando también el proceso de los chicos este, eso fue tal vez lo más importante del viernes, ¿no? en términos de comunidad porque bueno, han participado como te decía, este, muchos niños y niñas acompañados de sus papás, de sus mamás, de la familia y bueno, más de 500 personas estuvieron en la plaza San Antonio de Anillaco compartiendo el cierre de la primera noche, después también con la participación de grupos artísticos a nivel nacional, estuvo, estuvieron las cuatro cuerdas, este, con una propuesta musical muy linda, anoche estuvo con Castro, también el rock estuvo presente con la Tripartito. esto de poder combinar lo que es el libro las artesanías y también la fiesta ¿no? a, a, a través de los músicos populares. Y hoy domingo ya con títeres, con teatro, ¿no? la gente del Grupo Camar, de la Canoa de papel, estuvo presentando una obra este, con mucho público en la, la tarde-noche del domingo. Así que, que muy contentos, presentamos libros de, de Anjullón, libros también de escritores de Aminga, este, vino Víctor Robledo y presentó La Rieja Negra, bueno mucha actividad y bueno muy contentos por todo. ¿Cómo va reaccionando la gente, los vecinos, Ale ¿Se suman cada vez más? ¿Se nota más la alegría, la participación? ¿Cómo es el tema? Porque de la ciudad y vi también gente de otras provincias que se sumaron como artistas y demás. ¿Qué pasa con la gente local? Sí, este, la gente local se ha sumado mucho. Nosotros este es el tercer año consecutivo que hacemos la feria. Primero la hacíamos en el Paseo de los Estanques, que es un lugar más céntrico de Anillaco, este, tal vez no tan funcional como la plaza, pero bueno, la plaza San Antonio. Este, que es la plaza principal de Anillaco, que está frente a la iglesia, es un espacio grande y bueno, era un desafío ¿no? que poder plantear la, la feria en un espacio mucho más grande y que bueno que la gente eh, se acerque y participe. Y bueno, realmente este, tuvimos suerte, que creo que, que, que, que hemos hecho una buena decisión. Ha venido mucha gente, la gente viene caminando, viene en autos, si uno se acerca a la plaza ve que está llena de autos y, Y bueno, ha funcionado muy bien el espacio, me parece que fue un gran acierto. Esto de recuperar los espacios públicos, la plaza, eh, los juegos para los niños estaban este, todos ocupados. Hay una carpa de artesanos y de libros, tiene 24 metros, este, por 6, que para un pueblo como Anillaco es este, significativo. Pero bueno, acá la comunidad costeña estuvo participando, no solo de los vecinos de Anillaco, sino de los diferentes pueblos que estuvieron este, activos. Eh, las escuelas también estuvieron participando. Este, sí, así que se sumó muy muy fuerte la comunidad y bueno estamos muy muy contentos Y bueno, nos decían cuándo se repite, ¿no? Este, me parece que esto de que pasen cosas en la plaza, ¿no? Que ten, tengan que ver con la cultura es algo necesario y que los mismos vecinos se están reclamando. Así que, bueno, estamos pensando para, bueno, próximamente poder hacer algún otro evento aquí en la plaza. La municipalidad estuvo trabajando desde septiembre haciendo eventos como tratar de que la Plaza de Anillaco se convierta en un espacio para la cultura, para el encuentro, para, bueno, para estar juntos como comunidad.